¿Cuáles son los derechos de las niñas y las niñas? Derecho... Eh, ay, eh, ay, ya no me acuerdo. cada ¿Cuál? ¿Cu ¿Cuáles son los derechos de los, y los niños y los las niñas? Derecho a la vivienda y, y alimento. Derecho a la educación. Derecho a la salud. En derecho a... expresarse, a jugar. A jugar. Derecho a ser cuidados de la violencia. Por eso, por eso, Derecho a no ser discriminados. No dureza, no a tener una familia feliz.